Sentiendo Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada o a través de ww.radiocuca.org Esto oye palabras extrañas Pase a el rato, lo barre y el mío. David Martínez González. historia que hoy contabos, Darreu. reu non se se si ha no pasó muy yoñe en el tiempo o si inta tienda a suceder dentro de muchos años tantos que se ella como se ella si ya pasó o si inta está por aportar está claro que en ese momento ninguno de nos tuvo o va a estar pavela de cualquier manera yo voy narrávosla en tiempo pasado porque esa ayer la manera más afalladiza de relatar una historia cuando se fala de llanures a la xente dun país montesín de picos y valles de montes, viesques e ríos faixa o sabe y machinar docenes de kilómetros de tierra llano caminos que non son sino rectes que se pierden el horizonte más allá de lo que los huellos son a columbrar. Sitios donde puede estar recibiendo los rayos del sol un cielo azul en sembre, y al mismo tiempo bullar la nube prieta, que está rellumando y descargando en des tierras que están un ciento de kilómetros para allá. Tampoco no fácil a lo mejor, para los que están fechos a ver los tueros de los árboles invadidos por el mofo, matos y paraos verdes todo el año, Facerse la idea de una tierra donde el mariello del trigo y el marrón de la tierra desnudo compiten col verdor de les fuelles de los olivos y les vides. Pues en el extremo más al norte, de un llano como este que os cuento, asiteabas el barre, Un pueblín pequeño, de poques cases, de uno o dos plantes, fechas de piedra, collatrillos coloados, de techos cubiertos de telles clares, casi roches, con un toque de mariello, techos casi todos del mismo altor, y de los que nada más sobresalía en todo el pueblo la torre de la iglesia. Les más del skies, eran muy estreches. en el medio del pueblo, una placina adornada con una pequeña fuente, y era el sitio donde los vecinos se concellaban, siempre que hacía falta. Perlobarre, pasamos un regatín, que venía de los picos que el pueblo tenía detrás porque, como ya dije lo barra y sitiabas en el extremo del llano y mismo detrás de él estaban los primeros montes que anunciaban la llegada de un impresionante cordal de descombrados picos en el pico del primero de aquellos montes mismamente, al haber del pueblo asitearon un balcón de de de que se podía columbrar toda la gran llanura Alcontrabas el castillo De fuertes murias de piedra Y alterró torres rellumantes A la luz del sol Del llano Pese a lo grande que yera, Vivía muy poca gente Y fue por eso Que la noticia de Conforia un Que le camino del pueblo Llamó tanto la atención de todos La figura del caminante Tal como la pudieron ver Los que en ese momento Estaban en los llevores agrícolas de esterres de la redolada fue la de un hombre adulto calzado con gruesos botes manchas del polvo del camín pantalón viejo camisa esfarrapada y un vetate al con grandes blagos si bien es sin apurarse siempre con el mismo ritmo y ayudábase con una vara larga que agarraba con la manzorga pero lo que más os llamó la atención fue la cara del hombre, más payada la sobarba engadellada, y el sopel oscuro, lo mismo que los huellos, fue aquella sonrisa que llevaba todo el rato dibujada en los labios, como si estuviera siempre recordando sacedíos alegres. Eso fue lo que más le llamó la atención a la gente de Lovarre, que arriquesado detrás de puertas y ventanas medio abiertas, lo de la entrada del hombre en el pueblo. Travesó les estreches callejines entre les cases y aportó la plaza, donde sentó uno de los bancos que rodeaban la fuente. Sacó de su petate una zanahoria y púxose comela comerla sin esborrar la sonrisa de la cara. La gente del pueblo fue saliendo poco a poco de los osos belugos y llegándose todos a la plaza, pero pagóso les cases y sin haberas al centro. al pie de la fonte, onde estaba sentado o estrangeiro. Nada un niño roxo, col pelo tosquilado, de diez ou menos años, probablemente vistiu, e encontrase de nun tenese leabao, de mientras días, acercóse, dando pequeños pasinos, e parándose dese mes en cuando, onde estaba el home. Quedou de pies en frente de él, e miráronse los huellos en sen falar, El niño muy serio Y en sin moverme en un pelo Lome con la misma sonrisa Que traía pel camín Y en sin parar de mazcar Los bocados que seguía pegando A la cenahoria ¿Quién es tú? Entrujo por fin el niño Lome Marcó en más la su so sonrisa En antes de responder. ¿Y tú? ¿Quién y es tú? A mí Llámame todos gatolín —Encantado, Guatolín, ¿deces me entrujate una cosa? —preguntó Ilona el hombre el niño, bajando la voz, y llegando la cara a la de él. —Sí, todos esos Y miró alrededor de la plaza, donde tiesos como estatues, siguiendo a los vecinos y mirando. —¿Por qué me miren como si fuera un bicho raro? «¡Eh, de que que te tiene miedo? «¿Y por qué?» siguió murmurando Lome al oído del niño. «¡Porque da ellos miedo Lome se partose del niño, mira alrededor, moviendo muy a dulces y amosando la superenna sonrisa a toda la gente del pueblo, apiñada en las orillas de la plaza. «¡Hola!» dijo en voz alto. La palabra del caminante a los en forma. hicieron un salto para atrás, haciendo agrandar el círculo vacío que rodeaba la fonte. Lo misterioso percorrió con los huellos otra vez el garrapiello de gente, haciendo esfuerzos por no dejar escapar la risa con la que finalmente no fue quien a fazer, y empezó a soltar una risada tal que parecía que diva afogase. No era quien a que tenese derecho doblaba el bandullo, agarrabalo con los brazos, cerraba los huellos, Y cada vez que que el ataque iba pasando, levantaba la cabeza, Viales las caras de espanto de la gente del pueblo, y volvía de ahí más fuerte que antes. Así na tuvo un buen pedazo, hasta que fui quien a el fuego para hablar otra vez con el niño, que, de verlo a él, también en tamar rir, aunque no tan escandaloso como él. Pero, entró cuanto en te es, que yo creo que ellos pasan esa gente, o... Oh. «¿Tiene miedo de que te mande Barnasud. Al escuchar ese nombre, los ya solizados hombres y mulleras de lo barre, tal vez que pasaren del simple miedo a la y más fonda. Algunos colaron de allí corriendo, otros hicieron la señal de la cruz y pusieronse en todos sinda más blancos de lo que ya saben. ¿Barnasuz? ¿Y es si quien ye? ¿Y el hombre que vive en aquel castillo? gatolindios lindio la vuelta y señaló para lo alto y el dueño del pueblo toda la gente tiende llevar y la mitad de la collecha y aceite y vino y por qué porque tienen medrana cuiden que de no hacer asina el iba a fediarse vaya y esfarra para el pueblo el solo tan grande en ye no sé encogióse de hombros que yo sepia no lo vio nunca naide La sonrisa del hombre mudó en ese momento en un gesto de confusión, levantando las manos en Trugoya, Gatolín. Pero si ni en tan siquiera lo vieron nunca, porque iba a tener el —¡Porque ya es terrible! leyó una voz entre la brañada. —¡Muyor panosca el tenerlo tranquilo, para que nunca va en un valle del su castillo! El casino falaba que no me calvo. de edad mediana, y vistió con ropes probes, como todos los demás. —Hombre, rió el caminante, menos mal que da quien, de todos estos, de lengua. dijo Agatolín en antes de ponerse de pies, y facer un inclin de cabeza, como saludo al que falara. —Si no un yes, un unviao de Barnasuz, dinos entonces quién yes, pidió y el calvo, mientras lo huellaba con desconfianza. Yo no soy nadie en especial. El mío no me dejó de tener sentido fue mucho tiempo. Tanto como el que llevo calellando pendepraos, viesques, montes y llanures. Siempre camín del sitio donde se pone el sol. Camina la mia casa. Ya no soy otro que un caminante. Un marmullo percorrió pente la breñada de vecinos. Esto no puede ser verdad, retocó el otro. ¿De qué vives? de lo que me dan los árboles y la tierra y también de lo que me da alguna gente la que topo en mi camino y a la que ¿en qué ayudes? no que faiga falta puso es entonces de pies y es comenzó a dar vueltas alrededor de la plaza huellando a unos y otros de los que estaban allí yantados hacer de qué para quién? entrugó nadie no respondió tengo fame siguió el caminante esa zanahoria que estaba comiendo hasta un pedacín y era la cabeza comida que me quedaba a cenar qué pa poder seguir el meu camín ta quien tien que ajudame y pa que me ayude tendré que asuésalo él hunde y justo antes de hacer esta entruga vi a los huellos del calvo aquí no tenemos falta de la ayuda de ningún hombre retrucó otro con mala cara Lo único que diba poder axudarnos era a liberarnos de Barnasud. sigue agora con pesar no voz. y pa eso non foi falta un hombre, foi falta un milagro. El caliente misterioso marcó ainda máis la xosa risa y respondió, «Bueno, pues habrá que dir a ver a ese Barnasud. Esta vez non fue un marmullo el que corrió pela xente, sino que directamente Diez a barrar de hiercia. Otros levantaban los brazos contra el cielo. Lloraban o señalaban. Y insultaban al hombre que, mientras tanto, miraba derecho en metá la plaza. sin esborrar la sonrisa ¡Tas yoku! Glayó colorado dir al calvo de Nantes. Tives en la muerte. Y, lo que lle peor, tives fadiar a Barnasud. Que no sólo dio matata a ti. Sino que deba a castigarnos a nosotros. ¿Y cómo lo sabes? Si nunca lo viste. Lo otro abrió la boca. Pero no respondió a esta pregunta. El caminante dio la vuelta y faló directamente a Gatolín. —¿Dícesme, pero dónde se sube al castillo. Y los dos colaron de la plaza, dejando atrás el tropolín de gente. Cale ya del pueblo. Vacíes, que toda la gente estaba alimentando a una plaza. y travesaron el regato que pasaba al haber al pueblo, donde hacía un pequeño piélago, en el que paraba tres patos. «¡Hay que ir para este camino para arriba!» dijo Gatolín en antes de principiar a subir, por una calella a Pindia. subir conmigo?» «Sí, ¿eh?» «Entonces tú no tienes miedo?» «No», respondió el niño sin de mucho aquello. Esquilaron un pedazo peliadral del monte, Y era cerca el mediodía y no una nube en cielo de manera que los rayos del sol torraven ellos la piel en sin otro vellugo que descansarnos el hombre de los olivos que de ese mes en cuando sorrecían aquel terreno. el pueblo te iba quedando pequeño abajo a las espaldas al tiempo que el castillo de Barnasud faciase a cada minuto un poco más grande allá arribones enfrente de ellos el camino Arrodeaba por detrás, para salvar la fastera cuasi vertical, que cayía delante de la fortaleza. Y arrodeaba una viesca de pinos, en antes de llegar, pero una hacienda polvorienta al gran portón de madera abierto, una muria que se le levantaba alrededor del castillo. Daen muy altos. Lo barra ya no en un sino en una miniatura en la base del monte. Y ellos dos, al pie de la descomanada muria, no se en ser otro que un par de formigues. a bobos como taben, huellando la grandiosidad que ahora tenía delante. «¡Ya grande!» dijo el mayor, que por primera vez en este cuento mudó la soterna sonrisa por un viejo de asombro. No dejaba de mirar con los huellos regallados por la luz del sol y la boca abierta, el imponente edificio que se erguía delante de él. «Pero aquí venimos a traer la parte de la collecha, que ya hay que dar a barnasud le explicó el niño y ahí dentro lo dejamos nunca no entramos al castillo ni nunca nadie no en un sala recogerlo, mientras estamos sin de aquí así na no que deste este portón para allá ya no conozco más ni en collarse de hombros entonces es seguiré yo solo como quieras ya que tú no debes tener miedo de seguir no lo me sonrió otra vegada al tiempo que ponía que era de sorpresa y eso no era que los de lo barre tenéis todos míos uz igual al niño ya que yo no soy de lo barre explicó Gatolín los míos pas tienen también caminantes como tú que aportaron al pueblo a malicaos ellos murieron y a mí criaronme los vecinos pero no soy de lo barre así en aquello no tengo miedo afirmó Rechu De todas maneras, voy a seguir yo solo. ¿vale? respondió Gatolín, encendáis más aquello y tornó pel camín tarareando y saltando. El caminante miró otra vegada al portón de madera. No el pescuezo para columbrar la altura de la muria de piedra que tenía delante y tuvo sin un pedacín hasta en el a dar los pasos que se apartaban de la puerta. La madera amosaba los muchos años que llevaba en forma de regañes, fruto del aire, del sol y de la lluvia que la golpearen, y mientras tanto tiempo. Pero ni la carcoma ni la podred fueron quien atacara al recio portón. Lombre pasó la mano por la superficie de estables y comprobó la solidez que transmitían. Puso con la mano y no se movió. Volvió a pulsar entonces es más fuerte. esta vez con los dos brazos un tiempo, y sintió como el portón corría unos centímetros. garro aire y puso de nuevo, esta vez con todos los de del que a quien. A dulces, la fuella fue abriéndose, deseando una estrecha abertura, pero que llegara era grandabondo, como para que entrara a él. Alendando por esfuerzos en torno una piedra, del pequeño murio que nacía de ambos dos lados, del portón, Averando un camín que llevaba de la muria hasta el cuerpo del castillo. Cuando recuperó el refuelo, levantó y principió a caleñar para aquel camino. Un sol, ya alto en el cielo, calecía y casi quemaba la sopiel, mientras que los osollíos no llegan a escuchar ni tan siquiera el canto de, de algún pájaro. Talmente parecía que, como la gente de lo barre, tenía miedo del castillo, No se llegaban a él. Ya les gotes de mogor y cubriendo el pelillu cuando yo he llegado al fin del camino que morría en un descomanado portalón abierto al sur. Las columnes que sofitaban el arco de la puerta llamaron la atención, en especial el capitel de la que estaba a manzorga, donde estaba representada la figura de un soldado al punto de tallar en la cabeza un hombre. —¡Pues no me extraña que tengan miedo! murmuró. Cuando los huellos, casi cegados por la luz del sol del mediodía, se hicieron a la oscuridad, pudo ver que el portalón daba un pindies y malallumáes escaleres que se metían en el interior del castillo y perelles empopinó los pasos. Los escalones eran muy altos, costaba y trabajo ascender. y notaba como la carne de los piernes, ya cansáis por los muchos kilómetros de caminata, que echabas en forma de pinchazos a cada lado. Más o menos a la mitad de la subida, vio una puerta pequeña que se abría en la pared de mandrecha. Entró por ella y encontróse con una sala ainda más escura que los escaleres, un círculo mal allumado por dos ventanuques estreches la mano no fue a ver nada, Sólo fixando moito os Para aprovechar la poca luz, Foi a columbrar que, na sala aquella Tou mueble Reducíase un altar valero A sitiao xusto en baixo Duna deles ventanuques E tres del, un par de estatuas Que non foi a ver lo que representaban Lo que máis chamou la atención Foi un montón de daqué Que pola forma parecía sable ou nicho Cuando se llegó y agarró un puñado de aquello una palma a la mano para acercarlo a los huellos, vio que no yera otro que cereal. Cereal ya pasado, con bichinos prietos corriendo per ello. ¡Menudo fartón este Ibarna Dicho para sí, pa' arriba que ellos meten miedo a los iebriegos, pa' que sean comida, lle más de la que tienen falta. Y con estés tornó pa' la escalera y esquiló hasta el final. Terminaba en un corredor que se extendía a mano derecha. A manzorga, unos escaleruques llevaban unos pocos pasos, nada que ver con los que recién subiera, a una sala grandona llena de bancos corroyos por el tiempo y que semejaba ser la ruina de una antigua capilla. La única luz de la sala venía de un balcón abierto al sur. Al asomarse, pudo columbrar la descomanada llanura que agora taba los los pies. y que antes esos mismos pies que La visión de Xolo pulcado por unos minutos, en la tierra, en un país estado de montes, de picos rascando el cielo, un país de esos donde el color verde invade Lutó, y aunque ya llevaba mucho tiempo viendo aquel paisaje de llanures que parecían un acabar nunca, y donde los colores eran otros que en la su tierra, la verdad y Yikinda no fuera besarse aquella grandeza tantas veces bañada pel sol. Al revés que en aquella tierrina de SO, de cielo casi siempre gris. Cuando se lo recuperó de la llorie que provocara tanta fermosura, acordóse de que estaba en el castillo con un finchu. Y así no llegara a columbrar el paisaje, sino al en, encontrar a en sudpa. ¿Para qué? Y en él mismo sabía que llegara era lo que te iba a hacer cuando lo alcontrase. Sencillamente, aquel miedo racional de la gente del pueblo, Fue yera tanta gracia al mesbu tiempo que, aunque no nos dejara ver, diera tanta rabia que decidió en el interés que tenía que subir allá, aunque no pensó en aquel momento ni pensará ainda que era lo que Díva decía el Tarvarnasuz. Nasud. Nestas cavilaciones, Díva, mientras avanzaba por el corredor frañendo con los otros pasos, el silencio que llenaba el castillo, como si nadie no viviera en él, Tampoco non un via o preseos. De aquel que hiciera aquello tras ese ser un lugar donde Daquén viviese. Por embargo, al entrar en un nuevo cuarto, al final de un corredor, un cuarto que se a unas billejas mazmorres, atopó un montón de sacos, de algunos abiertos y de ellos rotos, dejando escapar filos de cereal podre que estraba en el suelo de la estancia. ¡Qué raro, ¿no?, también había media docena de toneles que fedían como vinagre. Al destapar un de ellos, descubrió que nunca tenían otro que vino. Vino procedente sin duda de la ofrenda forzosa del pueblo y que el tiempo echara a perder. hecho aquel cuartuco húmedo y oscuro y otros escaleres que nacían en el mismo corredor aportó al patio del castillo. Otra vez a la luz del sol Que seguía alumando en un cielo de fechamente azul. Regalló los huellos para ver mejor todo lo que tenía alrededor. Restos de muries, de paredes de lo que, cuenta ya, fueran en duda de las dependencias del castillo, donde avellugarían los señores de la fortaleza, los soldados, los sirvientes y demás. Ahora ya era todo un piño de piedras que allí Y no faltaban. Tampoco aquí los garrapiellos de sacos rotos y viejos de cereal apiñándose por las esquines, los toneles llenos de vino vinagrao o aceite puerco y enlleño de bichos muertos. No me volvió a extrañarse. Aquello cada vez tenía menos trazas de ser la vivienda de Daquien. allí no había más que ruines, silencio y cereal podre. Estaba señero en estos pensamientos en cata de dar alguna explicación para todo aquello, cuando un sonido lo sacó de sópito de los pensamientos. No oye que fuera un ruido fuerte, pero aquel sonido, como de golpes repetitivos, siempre al mismo ritmo, contrastaba en forma con el silencio que reinaba en el castillo. Toc, toc, toc, toc. ¿No venían aquellos golpes? Arrimóse a la puerta del corredor para que llegara pero de allí no venía y andóse en medio del patio cerró los huellos y puso la orella con toda la concentración que pudo para identificarlo y hiciera el ruido venía de la derecha de Shuru. vino en aquella dirección allí levantabanse dos torres echándome contra ellos y paró de nuevo a escuchar sí, ahora sonaba más fuerte Entró con mucho curia a una torre donde venía el sonido, ahora bien fuerte, en sin duda llegase el sitio en el que da quién o da qué estaba haciendo aquel ruido extraño. ¿Qué podía ser aquello? Sonaba parecido a un batán, si bien no tan fuerte. Pero una no había ningún calce de agua con el que facelo furular. Tampoco no podía ir con vapor. como aquellas máquinas de antaño, porque tampoco no se veía fumo. ...ni quedaba otro que tirar a mirar, porque sin verlo no iba a ser quien adivinar lo que yera. El sonido venía del piso de arriba, así en que con mucho ...esquiló esquilópilas muy pindies y medio podres escaleras de madera. El sonido y era cada vez más fuerte, claro, pero ahora que lo sentía tan cerca. que no era tan fuerte ni de yoñe para ser máquina ninguna ¿pero qué se diría? por vez primera desde que llegara al castillo sintió la que de miedo cuando ya no tenía más que asomar la tiesta por el furaco que daba el piso que, del que surtía el ruido quedó allí collí un pedazo arrequechado una escalera sintiendo aquel toc toc que no descansaba a la fin con un aquello de curiosidad y otro tanto de valor levantó la tía estabondo como para que los huesos huellos pudieran columbrar el misterio de los huelpes lo que vio si bien no tenía un resto espantoso dejó a lo muy dupe la sorpresa la escena que se dibujaba entre los huellos y era lo último que esperaba ver una mujer nana sentada en una piedra mientras agarraba con las manos otra piedruca, más pequeña, y golpeaba rítmicamente una tercera enriba la cual un hombre igual de nanuqueya iba poniendo granos de cereal y quitando el ya fecho polvo por los golpes. Estaban moliendo, el ruido no otro que el choque de una piedra contra la otra al moler el grano de aquella manera antigua. De mano quedó allí en sin decir nada. en sin sacar más nada que la cabeza del hueco de la escalera haciendo por busque y un sentido lo que tenía delante en sin que los nanos enfotados en el trabajo se decataran de la su presencia pero no han tardando mucho decidió que la única manera de desenquedellar aquello y eran truguayos a los nanos a lo mayor los podían ayudarlo al contrario a Barasud. así na que salió del sol yugo y saludó hola La parella paró su trabajo y los dos tornaron la tiesta por mirarlo. Unes mirades que quieren mezclienda de sorpresa y miedo. —¡Hola! —repitió Lome. dedicándoles una gran sonrisa a ellos que no tenían nada de que tener miedo. Pero yoñe de responder al sexto amigable, el nano cogió una estaca y corrió contra Lome con la clara intención de romperla la cabeza. Cosa que no pudo hacer... porque el caminante burrió el golpe, y lo mismo cayó al suelo por su propio impulso. Momento que aprovechó el otro para quitar la estaca y anciala por la pela ventana para fuera. Por qué tenéis miedo? entrugó. Yo no vengo a haceros ningún daño. El nano, en sin decir nada, puso de pies y corrió pondo la mujer. abrazarnos el uno al otro sin dejar de mirar con Medrana. —¿Cómo os llamáis? Entrugó de nuevo el caminante, con la esperanza de sacar ellos alguna palabra. —El mío nombre es Lorien, respondió el nano. Y esta ley la mi mujer, Izarbe. —Hola, Lorien y saludó el hombre sonriendo otra vegada. —No tenéis motivo para tenerme mi miedo. yo nomás vengo al castillo para hablar con Barnasud. Miráronse los dos con perplejidad y esta vez fue la mujer quien con un filín de voz dijo pero si aquí no hay más nadie que nosotros dos. Lómen trugó, enrugó el entrecejo entre aquella noticia. El asunto ya era cada paso más incomprensible. Primero llega un pueblo En calaciente de ahí la metal fruto de, de eso trabajo, un tal Barnasud, al que nunca cumplieron, pero al que tienen un miedo espantoso. Tempues pues al cuento el castillo parte del tributo de los yebriegos del pueblo, podre peles esquines. Yo hago una parella de enanos moliendo tribu. Y ahora dicen que en el castillo no vive ningún Barnasud. Lorien, al que ya pasara un poco la desconfianza, al ver hecho esto de confusión del hombre, Falosina, nosotros dos llegamos aquí, fue muchos años, después de peregrinar mientras mucho tiempo, de pueblo en pueblo, en sin que en ningún sitio fuéramos aceptados, ríense de nosotros, perdayuri que fuéramos, facían chancias sobre nuestro tamaño, maltratábennos en sin otro motivo que el de ser distintos que los demás, y Zarbe, pues un viejo de trestura. Así en allí que acabamos marchando de otras partes... ...en sin encontrar un sitio donde poder vivir. Una vez de tantos ...tuvimos que marchar de un pueblo. Esa noche llovió... ...y hizo mucho frío... ...así en a que pasamos de los montes... ...donde nos escondiéremos, ...y topamos este castillo. Como parecía estar abandonado... ...entramos aquí... ...a velluganos del frío... y de la lluvia... ...y como la fue la nuestra sorpresa... al ver que estaban llenos de comida. Secamos, bebimos vino, comimos lo que encontramos y decidimos quedar aquí unos días hasta que me lloró el tiempo. Diez después apareció una gente en Amuria y dejó en el portón unos sacos de pataques. Esa noche trajimos para dentro. Después vimos como cada diez hermanes la misma gente venía a dejar de que. Sacos de trigo, aceitunes, uves seques. No sabemos por qué, pero el caso es que encontráramos a la fin un sitio en el que poder vivir, un sitio en el que debemos tener comida bonda y en el que no a haber gente que se de nosotros ni que nos maltratara. De modo que aquí llevamos desde entonces. Lo me sentía al escuchar el relato de Lorien, de algunas cosas y bien desengedellándose. pero claro la comida ya era muy chapados verdad preguntó ellos y por eso hay tanta tirada pel castillo —Sí respondió miramos de tirar a peles por fuera o de enterrarla, pues no somos a poder con todo el caminante asintió otra vez pero dónde quedaba el mayor misterio para aclarar pero entonces es parnasud no existe mono bueno, dicho la bozuca de zarbe lo mejor y es lo que está en la otra torre. ¿Lo? Ven con nosotros, mandó el orién, mientras él y la su mujer empecé a que a callar. Lo me hizo lo que decían y siguió los pero una, sen, pero una ponte de madera que pasaba a la otra torre. Una vez allí, en una sala oscura, los dos señalaron con las manes encontró una figura sentada en una especie de trono a su tierra en un extremo al cuarto. allegóse allá, dejando atrás a los dos pequeños y, al columbrar de cerca, al hombre sentado en el trono, a la fina talantotó. «Buenas tardes, Barbasuz, dicho y haciendo una reverencia, a la momia, de lo que un día fuera el señor del castillo, muerto cuanta ya, a lo mejor, los tiempos de esos vuelos de la gente de lobarre que ellos me tienen el mío en cuerpo los osfíos, Y estos son los suyos O lo mejor en antes Y conservada e incorrupta por alguna razón El misterio estaba resuelto Entonces te explicó ellos a Lorien Y Izarbe Por qué la gente del pueblo llevaba comida al castillo te explicó ellos también Que ahora deba tener que contar la verdad Y que ya no deben alimentarlos más Así que tendrían de millar con él El nano negó con la cabeza, mientras la su mujer entamaba a llorar. «¡Otra vegada lo mismo! ¡Otra vegada soportar los burles! ¡Otra vegada a pelegrinar de un pueblo en el que nos traten mal, a otro en el que van a tratarnos peor!» Dicho el pequeño Murnio, mientras abrazaba a la su mujer. «¡No! ¡Esta vegada no va a ser asina!» Y el caminante dibujó de nuevo aquella sonrisa suya que... Por de algún motivo hizo que el pequeño confiara en esos palabras. Así no fue que los tres dejaron la torre. Caminaron por el corredor, esperando entrar el caminante. Bajaron los escalrones y salieron al por el que se empobinaron contra el portón de la Muria, y de ahí al pueblo. Hola, Gatolín estaba jugando por fuera la Muria. Mirai, este y él mi amigo Gatolín, y el más valiente del pueblo. ellos a los nanos. Gatolín, estos son Lorien y Zarbe. Saludáronse y los cuatro mellaron camino a lo barre. El sol indacalecía. Aunque ya estaba cerca de guardarse detrás de los picos, hay alantrones en el oeste. Mientras los tres rayaban por los caminos, el caminante y Gatolín saltando y cantando y Lorien y Zarbe más serios, por con que se fiaban de la palabra del hombre, non deixaven de tener miedo de enfrentarse otra vegada al mundo. Non tardaron en llegar ao pueblo e de la mesma manera que tampouco non tardaron os vecinos en volver a xuntarse na plaza igual que de mañana de arreu que conocieron a noticia del regreso del caminante. Y que ninguno pensaba que diba volver con vida del castillo de Barnasud. E, además más, eran esos dos nanos que venían con él? Xente de lo barri. La Yolome ya no tenéis de tener ningún miedo a bernasuz un murmullo corrió entre los vecinos que se apiñamen otra vez alrededor de la plaza en sin los recién llegados los míos amigos lorien y zarbe siguió mientras señalaba a los dos acompañantes acabaron con él para siempre esta vez en cuanto a un murmullo fueron voces las que percorrieron el sentido que se sorprendió por la noticia En sin creyela de todo ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Entrugó una voz Que no hinchiera otra Que la del calvo de pela mañana Todos quedaron en silencio Y miraron para el caminante Nosotros ya Dios creció Una vez más La sogra sonrisa Descolgó el petate de la espalda Y basculó en medio la plaza De la bolsa salió de aquí rodando Y cuando se paró Todos reconocieron una cabeza humana, que no huyera sino la de la momia de la fortaleza. ¡Ehí tenéis al maldado Subarnasuz! De mano, todos los vecinos quedaron tan quietos como estatuas, mirando pa la cabeza. Pero en unos segundos, produce un españío de rayos de alegría, de risas, de vives a los dos nuevos seres del pueblo. de puxes a la en a los que, de Xuru, deben a respetar para siempre. Esa noche celebróse una gran fiesta en Lobarre. Prendios Prendióse una gran foguera en mitad de un prau, de algunos vecinos sacaron de espanes, xiblates, tambores y gaites, que hacía años que no lo saben. Los demás bailaban al son de la música. El vino por el prau, y pelos orvuelos de los vecinos que estaban allegres, muchos por primera vez en la vida. Y por primera vez en la vida, Lorien y Zarbe, dieron los reyes, Y eran parte de la fiesta. La gente no se ría de ellos, Ríense con ellos, Lloraban de felicidad, Y era maravilloso. A unos metros del prado de la fiesta, yoñe del Barullo, donde no se sentía tan fuerte la música, Ni la llumaba tanto la foguera, Estaba en Atolín y el caminante, Sentados en el tuero de un árbol callío. ¿Vas a quedar en el pueblo? Quiso saber el niño. No, no puedo. Tengo ainda que calear mucho para llegar a la mia casa. ¿Qué lleva más guapa que esto? No, respondió Lomé. Lleva diferente, muy verde, con muchos picos muy altos a la vera de la mar. No lleva más guapo, pero ya la mia casa, eh? y fue muchos años ya que estoy fuera. ¿Qué lleva eso de la mar? sitio donde hay mucha agua más que en el estanque del pueblo Sí, más esa noche la fiesta dura hasta muy tarde y a la mañana siguiente en de no madrugó pa cuando se levantaron y preguntaron por el caminante a tolinde explicó ellos que ya marchara camino de poniente camino de la su casa Welcome